Época en que yo tenía mi propia apertura, mi propio separador, que había hecho con un amigo que tenía en esta emisora, que se fue buscando mejores rumbos, claramente, e s teatro n de perdición. Era una música de tango que me acompañaba, y ahora me ponen estos ritmos acelerados. ¿Dónde está el cisne? Mi viejo y querido operador técnico, que me ponía las persianas que yo necesitaba para este diálogo de confraternidad con la población. Para quienes no me conocen, mi nombre es Don Julio Trimarchi Sigogliuc. Trimarchi por padre, Sigogliuc por madre. No estoy contento, por si todavía no lo notaron. c ó m o es tu nombre, a vos te hablo. Marcela, la nueva operadora, irrespetuosa, pone música loca. Te voy a pedir, m a r c e l i t a que me ponga la persiana de los detectives, porque estuve investigando, cansado de todo este tema de que en la tribu me saquen del aire. No me d e j a e lugar l para estacionar el Gordin i en la puerta. Así que. estuve investigando. ¡Estor! ¡Son los Tribu Papers! 16 hojas. de pura información. sobre la economía de esta emisora. ¡Te parecía mucho lo de Macri! Ahora vas a ver. el curro. De la radio comunitaria. Linda esta música que encontré. Ya somos amigos, Marcela. Estamos bien. He traído un responsable de la emisora que, según mi registro, figura como secretario de la asociación civil con la que gestionan este antro: Mateo Roberto Castro. Un gusto, don Julio, una pena. Tenés que estar dando explicaciones para conocer. ¡Ah! ¡Qué v o s ¡Gruesa! ¡Imponente! A ver si la mantiene cuando le lleguen las denuncias de la Tribu Papers. Tómeselo con calma, don Julio, por favor. Vamos por partes. Podemos explicarlo todo. ¿Usted conduce chaco de arena o ejerce como secretario? Un poco las dos cosas, porque. e ¡Ah! h a y que desdoblarse en colectivos como esto. ¡Qué linda forma de decir precarización! ¿Eh? Y después critique, hacen entrevistas todo el día sobre lo mismo. o ¿Qué sucede acá adentro? Tengo algunas preguntas puntuales porque yo estoy aprendiendo mucho de. h u g o a l Conadamonk. Usted lo conoce. Sí, claro, está dando vueltas por la tele ahora. Un colega suyo por decir algo. Tómeselo con calma y vamos por partes. No hay nada que esconder acá. He encontrado en los registros, m a t í a s Roberto Castro, que ustedes gastan un mes 60 pesos en comida para la gata. <risa> Correcto. Al mes siguiente, sin que este producto haya aumentado, gastan 85. Le cuento. Esa diferencia que se le cambiaron a una marca de w h i s k e r Hay algunos gatos del barrio que entran a comer y a veces la comida de s a r a s a se acaba antes. Acá, si no me equivoco, funciona un bar. Correcto. Usted me está diciendo que ingresan animales. Hay un límite de la casa donde la gata habita y un límite donde no. Igual esto no se lo cuente a nadie. Vamos a ver si a la gente lo convencen las explicaciones del secretario de la. sociedad. porque no dan la cara ni el presidente ni el tesorero. que tengo entendido que es el que me sacó mi tiempo de aire en l a m a ñ a n a Pero lo está recuperando, o u s t e d lo conoce al Esclíbar. ¿Al e s c l i b a r Sí, lo conozco.、Ah, lo a h Ese me pegó, me c h o f l e a m e Pero usted está haciendo aire en este momento. Seguramente e s c l i b a r algo tuvo que ver. Porque tengo una denuncia. Porque si no viene uno con la denuncia, no pasa nada. Tengo otra anotación que he encontrado revisando todos los registros. Gastan 10 pesos en viático y la aclaración de un cuaderno esperalado. Porque no hablemos acá de libro serio. Libreta de almacenero tienen. Dice ida y vuelta en subte al centro, el concepto del viático.、Ajá. Yo tengo entendido que el subte todavía cuesta cuatro pesos con cincuenta.、Ida、y de vuelta me da nueve. ¿Qué pasa con el peso? ¿Qué está de más ahí? Se está poniendo muy fino, don Julio. Me parece que se está metiendo en un tema que no tiene ningún sentido. Por un peso está haciendo una denuncia de este estilo. ¿El que está haciendo el viaje al centro para hacer los trámites se comió un caramelito de la Asociación Civil? Claro. Pero está bien que se come un caramelito. ¿Por qué n o lo anotan eso aparte? Está en el cuaderno, por ahí no lo vio. Capaz que se desprendió esa hoja, Julio. Algunas dudas que se generan y que vamos a tratar de d e s c u i a r tienen que ver con los acuerdos publicitarios. ¡María! ¿María te llamas vos? No me gusta tu nombre, te voy a decir más.、Era. ¡Poneme el separador e esos que se cuelgan del techo! No sé qué hacen. La terapia que hacen los de la tribu, ponelo. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Salinas. 4864-8244. Columpio de inversión.com.ar. ¡Tiene Ah, página web! ¡Tiene página web! ¿Me p u e d e explicar, Castro, qué es la terapia gravitacional y cuál es el acuerdo comercial con este centro? Exactamente no sé qué es la terapia gravitacional, pero ¡Ah! en este estado de tensión que tiene, quizás podemos hablar con el señor Rubén y abrirle un espacio para mejorar su postura física. Lo veo un poco tenso y no me parece que、a、sea el o m e n t o A mí no momento... me venga, no me. Tengo los gestos que puedo para el mundo que viví. ¿A ¿Usted le parece hacer una denuncia de este tipo en esta coyuntura a un colectivo como este? b u e No dirige los cañones hacia otro sector. Don Julio, perdóneme que, que le levante la voz. Ahora resulta que porque la coyuntura es desfavorable, la corrupción está bien vista. Me está hablando de un caramelo de un peso, don Julio. ¿Qué sentido tiene esto? Siguiente duda que trae don Julio: ¿cuál es el acuerdo con Burbuja Latina? Vamos, Marcelita. Ay, pero todo sucio en la casa, tengo que ponerme a limpiar. l o problemas de suciedad, aquí he venido con la solución. Pero como te metes en la casa, a n e n i a con un discurso de género. Ah, ella lo denuncia. Desde 2002, ¿pero cuál es el acuerdo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están escuchando de Burbujar latina? Ni se enteran de esta mafia. Facebook Burbuja Latina Cooperativa、sí. o visitar www.tv.org.、Ah, ¿Qué cooperativa tiene Facebook? Todas las cooperativas tienen Facebook. En el mejor de los casos, sí. Qué barbaridad, entregando los datos a la SEA. Son colectivos amigos con l o u c u á l es、mamás? el acuerdo con Burbuja Latina? Mateo Roberto Castro. Intercambio de productos de limpieza. Me parece que la publicidad está clarísima, Julio. No entiendo dónde quiere llegar. ¿Qué intercambio. Claro, intercambio. Pasan a publicidad, ellos nos dan detergente. Eso... Pasamos a la publicidad, nos dan la v a n d i n a ¿Y cómo se hace la cuenta de la cantidad de detergente que les traen por la cantidad de publicidad? e s Por segundo, como en cualquier otra radio. Hay un, valor, hay un valor del segundo en las radios comunitarias. Correcto. Ah, ¿no era que el aire no tiene dueño y la tierra tampoco? ¿Que existimos sin competir? Pero el intercambio, acá no hay dinero de por medio, esto debería ser una virtud. Lo dejo a criterio de los radioparticipantes. <ríe> Buena s tarde. s、ah, Ahora obedecen porque se asustaron con la denuncia. Ahora me ponen un tanto. Ahora me ponen el b a n d o n e g r Peche, descansa en paz. Vos i e r a s un choro lindo, dale. Los pobres duran pocos años.